yo no quiero ir a polémica que dice, no dice, no nosotros lo que queremos es invitar a la dirigencia de Guavirá, sentarnos con ellos hacer entender si en 35 años no han hecho ¿qué esperamos mañana? ellos no tienen plata, es lo que dicen que nos dejen hacer que ellos también pueden compartir que ellos también pueden jugar no necesitamos no necesitamos frenarnos el desarrollo porque mañana No soy el fregado yo, todo el pueblo es fregado. ¿Y quién es el criticado? Las autoridades de turno. Entonces es importante, compañeros, que maduren ese pensamiento de decir, nos ha quitado el terreno, nos, no les he quitado. Los años 90 cuando hipotecaron, cuando remató a la señora, cuando le puso a su nombre, ahí ya perdieron. No. Porque la transferencia de 1984 dice que prohibido enajenarse, prohibido hipotecar, prohibido transferir a terceras personas. Es la misma el mismo contrato de transferencia dice, hay que leerlo completo. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Entonces, señores, no le estamos quitando. Yo les quiero decir, yo les quiero, yo no quisiera pensar mal. Yo les quiero decir, la obra que se hace es estatal y lo que es del Estado es del pueblo no estamos nosotros, no estamos construyendo a nombre del alcalde a nombre de concejal o a nombre de algún dirigente, va a decir ahí el nombre, gobierno o municipal de Montero y si alguna vez nos dan a, a, les da razón al Guavirán, los jueces que corresponde como dice nuestro abogado pues ahí defenderemos lo que corresponde pero no le estamos quitando nosotros ni nos estamos adueñando solo estamos de paso como autoridad temporalmente mañana vendrá otro alcalde después vendrá otro alcalde y lo verán que ese campo deportivo que nos va a servir de por vida yo se los digo eso no todo lo no todas las gestiones tenemos plata así como para poder hacer gestión esta es gestión compañeros debo agradecer a los 7 concejales del más mi persona Nos hemos reunido, pero nosotros en algo nos hemos equivocado. Nos hemos reunido con el presidente haciendo conocer la, la carencia de estos escenarios deportivos y por eso hemos hecho en dos, en tres lugares el estudio. No hemos hecho solamente en un solo lugar. No no, no es que queremos forzar, pero lamentablemente esa esa zona es bastante céntrica Tenemos, hay alcantarillado que nos pide, nos exige que tenga alcantarillado sanitario que está a pocos metros para conectar.